y las madres en general para nosotros han sido una referencia, inclusive antes de que le hayamos podido poner ese ese, ese nombre, digamos. Y bueno, por supuesto que María, que también desde hace algunos años es la, la presidenta de la Asociación de las Madres acá en Mendoza, eh, es un ícono para nosotros, es una persona sumamente humilde y, y, y sencilla, que desde, ese, desde esa sencillez también dice... Cosa sumamente importante que está presente junto con, la, con las otras madres que todavía se mantienen activas eh, en todos los lugares a las que se las invitan, los lugares que ellas mismas generan.